m e contaron que, que fue ahí un agasajo con cosas ricas para comer, como siempre en el Lagarto Juancho. ¿Viste? Ese es nuestro fuerte. Sí, ahí compartimos un poquito. Viste que estábamos desde temprano, así que nada, cerramos con un almuerzo ahí chiquitito、uh -huh. con los compañeros también. Bueno, un sábado frío, pero que los encontró al calor de las propuestas y、eh, la urgencia también de prepararle la recepción para los consejos locales. ¿Cómo, ¿Cuál fue el temario? ¿Cómo están preparando la, la recibida del próximo mes de julio?、Uh -huh. Mira, te cuento. Primero tuvimos un,、eh, tenemos una charla porque teníamos que como cerrar、eh, una jornada que venimos pensando desde las organizaciones de Visible. Vis Visibilización、uh -huh. de lo que estamos haciendo acá en José Sepas, ¿viste? Eso se va a hacer el 16、eh, ahí en la. Plaza y con con esto, ¿no? Con la idea de contar quiénes somos, qué hacemos y también poder sumar por ahí algún centro de estudiantes o alguna organización que todavía no tenga la información y que no no pudimos llegar a, esta, a estas a e t a s organizaciones, sino compartir también un poco todo este trabajo, ¿viste?、Uh -huh. Y después de eso, sí, este ya tenemos bastante planificado lo que va a ser la jornada del dos de julio, que es recibir a todas las mesas. Y los consejos locales de la provincia. ¿El lugar、eh, sería la UNPAS o todavía no está confirmado eso? No, mira, estamos esperando la respuesta. Quedamos en que nosotros solicitamos por nota y también otra compañera se iba a encargar de recordar, ¿viste?、Uh -huh. Que estamos esperando la respuesta de autorización para usar un espacio donde nos podamos reunir. Si no, va a ser en el EPI ahí en.、Eh, Subiría, este, vamos a compartir también alguna charla o el plenario se hará si en caso que la UNPAS resuelva que no nos puede ceder el espacio, lo vamos a hacer en la casa de la red, ¿viste?、Uh -huh. También ahí en subiría, pero nada, confiamos en que la respuesta sea positiva porque necesitamos el espacio, o también. Ahora, lenta la Unpass para responder, porque hace unos cuantos meses usted viene n con las gestiones para ver si efectivamente se puede hacer en la Universidad Pública. Sí, mira, los compañeros que estamos divididos así por comisiones, ¿viste? Y、uh -huh. los compañeros que se encargaban de solicitar el espacio,、uh -huh. ellos fueron, comentaron todo y la respuesta fue que cuando esté más próximo a la fecha tendríamos que volver como y recordar de nuevo lo que necesitamos, ¿viste?、Uh -huh. Ahora ya estamos a un mes, creo que es、eh, ideal que la respuesta, después de tanta espera,、uh -huh. sea positiva. No. Pero teniendo en cuenta esto, también estamos este, buscando otros lugares como posibles si la respuesta no es negativa.、Uh -huh. Eh, Lucy, vienen ustedes trabajando mucho en un proyecto de ordenanza que han presentado al Consejo Deliberante. Que tuvo el compromiso el año pasado del de presidente del Consejo Cajiano de que le iban a tratar, finalmente no se trató. ¿En qué quedó eso? Porque la intención era llegar al próximo mes de julio a recibir a los consejos locales de toda la provincia, siendo no una mesa, sino ya como consejo local. Pero para eso hace falta justamente la decisión política y aprobar en el Consejo Deliberante la ordenanza, ¿verdad? Sí, mira, hubo este, así como reuniones también, porque ahí estuvo, yo te digo, nosotros estamos divididos por comisiones y、uh -huh. hay otros compañeros que están en esto. Lo que nos habían comentado, que tuvieron una reunión, ¿viste? Pero más que nada fue para, para nosotros desde el lado de lo informal, porque fue un ratito que nos les quedó libre ahí、um, Al funcionario, y entonces le pudimos contar un poco qué pasó, y estábamos esperando respuesta que todavía no tenemos, hasta ahora no, no hay respuesta sobre eso. Igual nosotros seguimos intentando por otros lugares, digo, para ver si conseguimos una reunión,、sí. para ver qué pasó con eso, porque el documento se presentó el año pasado, justo en,、eh, en el cierre de las sesiones, viste, y、uh -huh. pasaron para este año. Y este año todavía creo. Creo ¿eh? este, que no tuvimos una respuesta así concreta. Claro. claro.、Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros temas abordaron el sábado en la reunión? Bueno, no, estu estuvimos muy, muy enfocados en la jornada del 16. Cómo nos íbamos a organizar, este, un poco del tema, viste, cómo es la infraestructura,、sí. la logística y demás. Y ya que vamos acordados, tenemos eso de el, lo primero que tenemos que resolver: era un poco todo, ¿no? Como de cada centro participaba la red. Como red, digo,、uh -huh. y de los demás centros, que, cuál iba a ser su aporte. Y por ahí nosotros pensamos en una bandera, en un volante. Bueno,、eh, los que estuvimos presentes de los centros de la red,、eh, los pibes van a participar también.、Uh -huh. Y también estábamos llamando a la radio para ver si conseguíamos que estén、eh, con una radio abierta, decíamos.、Uh -huh. Entre paréntesis, era eso. ¿Y, ¿Y la radio somos nosotros? Sí, sí. <risa> Ahora lo vamos, a, lo vamos a conversar y seguramente、eh, bueno, vamos a estar acompañando, como siempre, este tipo de iniciativas, Lucy. Y、eh, en cuanto a la, a la recepción de los consejos locales de toda la provincia, ¿la fecha cuál es del encuentro en José Cepas? Es el 2 de julio, si mal no recuerdo.、Uh -huh. Eso también, ese es un plenario que se hace, se trabaja en comisiones,、uh -huh. hay tres comisiones y se, se dividen las comisiones para trabajar. Nosotros lo que hacemos es como la recepción, el desayuno, después este,、eh, los coordinadores son los que traen y proponen los temas,、uh -huh. y después de ahí sí está el almuerzo, es una jornada de todo el día. Porque más o menos entre 16 y 17 se termina, se estaría cerrando.、Bien. Y también lo que estamos buscando es más participación de los pibes y las pibas, ¿viste?、Claro. Poder escuchar tus voces, que ese es el objetivo real, digo, de una mesa、uh -huh. o del consejo próximamente.、Uh -huh. Bien, Lucy, como siempre te agradecemos este ratito y bueno, vamos a seguir aquí acompañando todo lo que vayan construyendo desde la mesa local de niñez y adolescencia hacia la conformación del consejo local, ¿verdad? Sí, pronto. Esperemos que sea pronto. Un abrazo enorme, Lucy. Gracias, hasta luego. Hasta luego.